Vamos a comenzar, entonces, hola, hola, hola. esta nueva hola, sesión hola. de okay, conversación. Sí. Me gustaría, ¿Cuál es tu nombre? Um, hola. Ah, ¿tú quieres decir olor? Ah, ¿tú quieres decir olor? Uno, Ya, está bien. Ay, ¿Me escucha? Está bien. ¿Tu nombre? ¿Me buscó Movilé? Sí. Ah, Endrick, eh, se llama Endrick. Endrick. Comunidad eh, chilena Hendrick. y comunidad haitiana que no acaba en no el mismo lugar, en no el mismo lugar. Endrick. Endrick, eh, ese es alemán. Hendrick, sí. La conversación no. eh, se da en creol no, para, para, <risas> <risa> y en español. Está una, de una conversación gracias, acerca eh, de migración. Muchísimas gracias por, por invitarla. ¿Cómo es que llegaron a Chile, por ejemplo? ¿O hace cuánto oh, tiempo eh, que bueno, llegaron eh, a Chile? El chileno es un poco... El chileno como la generación... Bebí a la misma. Es un poco timorata. Que quiere decir que tiene como miedo al cambio. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué razón se ha caído en el Pero me dijo no. Bueno, ahora... ¿No más usted? chileno que la sopa... Más chileno los que los porotos. Que los porotos, avec un changement c'est ah, l'independence c'est l'independence c'est l'independence vous avez dit bienvenue ça devrait me sentir que le chile le 12 septembre 2015 c'est l'independence oui oui c'est l'independence normalement je n'ai pas une expérience Ella no pode explicar bem o que ela disse si por sua experiência su no e lindo. como, como claro <inaudible> si é <laughs> <Gracias. laughs> <laughs> <laughs> ah, o okay, <laughs> Chile, como é o Chile que recebeu? Muito obrigado, bem-vindo, bem-vindo a meu país, <laughs> bem-vindo se isso foi positivo para ela <laughs> como experiência. Muito bem dito. Eu passei, cheguei aqui... Eu passei, porque eu vim Chile porque eu falo racontó no no, no. eh, no no para, no? para ella es algo difícil Le te distribuí de acá, imagínese, de aquí ya. Ah, aquella jolo, hacia doro en dosidio. Eso fue llegando a Chile. ¿Esa son, esa te, solamente a Chile? le traduces del creol al español. Ah, mejor, yeah, okay. está okay. okay. Así no Sí. Más, más, más cortito. Sí, ok. Entonces, dale más, para más allá. <ríe> dale para allá. Entonces, de aquí para allá directo y de aquí pasa sí, para allá. Okay. Que es muy difícil Mejor. para la experiencia, para la diferencia, por el, pues, expre expresarse por el problema de Yoma. Tiene, u, tiene un año ah, eh, algunos meses. Fortalecer la identidad comunitaria, la identidad espacial del lugar, y yo creo que han tenido todos de experiencia de conocer eh, muy poco. Ah, que le jodo. Hay como un error en Chile, ¿no? la cultura solo como el arte. Dites <risa> que c'est très différent. Y me doy cuenta que hay gente todo con la cual no voy a poder conversar. Sí. Y fortalecer este vínculo entre ah, todos estos, estos actores, que son para nosotros actores claves, sí, sí. que fortalecen este territorio. Algún punto de encuentro entre todos los sudamericanos y lo me deprimí nunca me eché a morir por eso se, solo pasó la secundaria y ya y seguí mi vida nada y por eso que la deformación de los idiomas que viene de áfrica junto con el francés durante 300 años de esclavitud entonces la deformación de esas países salen casi igual porque tiene una una misma no entienden porque tanta raíz división no el sentido, un poco eh, diferente al de guadalupe al de maltínica no pero se entiende cualquier raíz no, de la forma no, de formación no, es olvidando no, no, el río no, eso por eso la esa información forma algo que casi son iguales se, se enten, entendemos nosotros esos treslas y uno habla en términos generales ¿no? se resuelve persona a persona un poquito de muy inteligente bajos en ese sentido de mi persona ahí conocí colombiano ahí recién conocí moreno okay. ahí recién empecé a conocer más moreno es a, algo que puede llevar algún cambio en la in la percepción como he dicho in la, en la en de la nación de la nación y no podría decir la percepción tácticale para verbalmente. Okay, alors de ma part que pour problème en discrimination moi propose En fait en travail en chargeé suspendu mais parce que il pas qui, qui risque risque ça imaginez au travail empileur et puis comme la bici. En en con el... ¿Cómo ¿Cómo Encontrarnos con una cultura que habla otra lengua, que es primera vez que eso pasa. Entrando entonces que ou pour gagner un canet nan mon canet agonta na expirer Y por eso que podemos encontrar tanta diferencia. Y para muchos es una lengua desconocida mismo el país no estaba listo para unas unas llegars tan brucanse imagínate por la persona que todavía ni siquiera tiene realí se para un, un dit bon à travers de nos chaque là la qui a pas expérience venir à nos expérience noter fait crever dans pays comment et nos consulter nous capable découvrir que ont différent nous chaque là expérience nous nous avec problème de langage pas 100% nous migrate philosophie Oui parce que problème langage c'est plus gros problème que nous même haïti nous n'avons pas ici que ni très difficile ni très facile parce que yo yo communication yo ka communiquer entre eux nous-mêmes ni difficile en, en ciment pou couler peau nous encore ouais euh, il dit c'est que presque pas comprendre nous et nous presque pas comprendre' et Eh, según ella que tú como inmigrante trabajas mucho tiempo, cobras poco dinero y los hijos de la tierra, eh, ellos como chi los chilenos, pueden trabajar muy poco tiempo y cobran mucho más dinero que tú detecte. Entonces, que a unero oficina migración a no, no, cargo de la autoridad, no cierto, del alcalde. Y de, de mm hecho -hmm. <muchas> no, es, es que positivo que deja negativo. a mirar política está en el alcalde, así que por a una a sobre eso. medio sí, es. yo creo a propósito de lo que decías tú, que un buen punto de encuentro es la cultura. Cilero eh. cilena pa feo, si un grand café. porque que respecter Viene porque de alguna manera Había tenido una experiencia No es, es tan diferente que, con, cuál, no, cara, no es de difícil no, acceso no, Entrar ese es, à communiquer. Vous pouvez mettre que de langage parce que tu as deux bois peut lutter pour me communiquer l'autre bois. Pero eh pero son conceptos distintos. Entonces, por lo tanto, nuestra apuesta como municipio es avanzar hacia a la equidad de de diálogo entre nuestras comunidades, en las relaciones que tienes buena avec en pilchien hier, avec flight et le reconnaître là yo et yo alors l'indice flight y a, y a, et monde ça plus sont gens plus ouverts plus de paure on çamdolan et mais l'autre monde yo pas, pas même change et beaucoup masque au monde non asi lo ça m'a beaucoup Se empiezan a generar lazos. Fueron es el que un Guaralupe viene a decir una fase rápido y el agitario no cacha acá. buscar <risa> <risa> punto de unión donde nos conozcamos. Hay una interacción entre toda la gente que está habitando, en este caso la Comuna Independencia o Santiago, máis fácil eu creo que un pouco bom, eh, ben, digo que é que peu près 12 anos que me quité a Haiti para decirte lo bien, tengo más o menos 12 años desde que dejé a sí la, la palabra el lenguaje no verbal puede llegar a acomodarnos ese entendimiento entonces son ser igualdad igualdad para todos para los niños también también no sé cómo funcionará sus, como su, su cerebro como, con menos especies no son niveles como de, de son niveles emocionales que se empiezan a producir como de, de la de antes, entonces, como siente un niño Entonces, como que nace desde la comunicación creo yo la igualdad según ella eh, sería maravilloso sería perfecto si eso podría pasar así como lo dijiste encontramos una persona ya casi 100% estamos abiertos a esa persona no son todos los chilenos porque algunos chilenos bien y algunos y eh, según personalmente para mí que yo trato de vivir una forma para para protegerme y para para no impedir a nadie en su en su vida personal no sé yo al menos en otros países no, no sé si tan así sé que no pacta comprender chinés que fale mal. Okay, él uh, la dificultad mucho chama que geotenia y eh que yo no podía encontrar algo eh, entender el muy bien los tileno que hablan. El español muy malo. Sí. sí. <laughs> es verdad. Es verdad. Sí.